a nuestros auditores parte otra sesión de Entre Amigos Rocky Nostalgia estoy en compañía como siempre de mi querido amigo Claudio Riquelme ¿Cómo estás compadrito? Muy bien compadre ¿Cómo estamos? Aquí estamos todavía en los controles. ¿Todavía en los controles? Viene de corrido mi compadre. No, no, no, Estuvo no, no. recién con Puente Alto es rock and no, roll gracias. ahora seguimos con Entre Amigos Rocky Nostalgia estamos con eh, unos invitados muy especiales el día de hoy eh, en espera también de que llegue nuestro querido amigo Sergio Pirincho Arancilla que viene de la pega estamos hoy con la banda Come Podrido. ¿Cómo están muchachos? Ahí, aquí, pasándola. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Nada, cabrón, bien, es eh, un placer tenerlo acá. Eh, vamos a tener harta sorpresa el día de hoy. Vamos a tener eh, algunos datos de eventos, eh, un par de reseñas de efemérides. El teléfono de la radio, como siempre, es el 22 87 27 871. 22 87 27 871. El Whatsapp del programa es 569-3281-2897 32-8128-97 Más 569 Y bueno, partimos entonces muchachos, cuéntenos un poco eh, acerca de la banda ¿Cómo he podido, eh, los integrantes, cuéntenos un poco cómo fue el inicio de esta banda? ¿Cuánto bueno, tiempo bueno. llevan? Bueno, esta banda empezó hace más menos el hace como 5 o 6 años que está ahí el proyecto de banda ¿çai? Entre amigos que de hace años Y primero éramos Vinochet Ah, ok, Bino yo escuchaba hablar de sí. Vinochet ¿sí? Primero éramos Vinochet Y resulta que la banda se separó Por, por motivos personales de gusto de música ¿tai? Por ejemplo, a otros cabros eran más tris-punk, a otros gustaba el pan más sucio ya yeah. Y bueno, la banda se separó Nosotros quedamos como con el podrido Y los cabros que se fueron quedamos, quedaron con... Eh, mal... Bueno, se me olvidó no, mal elemento. Mal elemento, claro, ¿cachai? Y, y bueno, y ahí empezamos nosotros como Come Podrio a, a juntarnos, ¿cachai? A, a ensayar. Pero más, más, más eh, como que... Estaba de cumpleaños un amigo que de, después se separó de la banda y como, como uno, eh, me invitó a mí a tocar a la banda en Come claro. Podrio, pero a través de una presentación, un cumpleaños. Así, un asado y ahí me presentó la banda para tocar guitarra. A todos los integrantes de la banda quién compone con mi marido. Mira. Primero el Hans, que es guitarrista y vocalista de la banda y baterista también porque nosotros eh, lo que tenemos nosotros que es distinto de las bandas que nosotros que cada tema que tú componéis, ¿cachái? ¿sí? Lo calcáis tú. ¿sí? Estoy es primordial para nosotros ah, contar con consentimiento. Pues, perfecto, ¿sí? o sea pues cada persona que hace una composición es el que interpreta la canción en la para, para darle su propio estilo Claro, eso es bueno no, Nos vamos girando, ¿cachai? yo un rato eh, canto, toco guitarra, canto En otro temas toco batería, el baterista canta ¿cachai? Bueno, el integrante Hans, guitarra, voz y batería eh, Miguel, nos conocemos como Michael El que es baterista y vocalista eh, León, que es el nuevo de la banda, que el bajista, que antes la banda no tenía bajista. ¿Sí? Y yo que soy guitarrista y vocalista. ¿dónde? Ah, perfecto. Okay. Oye, ¿les parece si vamos a escuchar el primer tema de ustedes, les presenten claro. la primera canción? Bueno, el primer tema de nosotros se llama Maldito Kun Rock. Ya. Y un tema pegajoso con las tocatas. Y bueno... Bueno, se... Habla del maldito punk rock Habla de... del maldito punk rock claro, De, ¿De cuanto te entra la mierda en la cabeza ah, no Y okay. como sacartela Bueno, vamos entonces a maldito punk rock A la vuelta seguimos con Come Podrido Vamos a estar también transmitiendo un ratito en vivo chiquillos Así que esto es Entre Amigos Rock y Nostalgia, vamos con la música Maldito presidente, maldita policía Maldito político, falla Julio Ocho no. Oh, maldito Bullrock Maldito Bullrock, Bullrock, Con ella, rescato unha triste Vomito a la orelha Oh, maldito bootrock Tirado en la plaza, we veo a la gente Pateando a los fachos, odiando a los pacos Oh, maldito bootrock oh, Maldita sociedad, maldito empresario Maldita policía, maldito presidente Oh, maldito presidente Da edito p mondo! Da edito p mondo! Da edito p mondo! Pンド rock! PINDROCK! Da edito p mondo! Estamos de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Maldito Pum, rock de la banda Come Podrido. Oye muchachos, cuéntenos un poquito eh, lo particular del nombre. El, lo particular del de nombre, la banda, claro. viene por el tema del descontento nosotros, descontento social, de las obras que nos gusta el gobierno. Muy buena temática. ¿Sabes? Y... Y va por ahí más o menos el, el nombre la claro. banda, ¿sí? Porque porque más en un, un descontento social, ¿sí? Nos claro. no, no dan basura de comer, cachái, ¿sí? ¿Sí? mientras comen, comen lo mejor los digo y la zorra en pancia gorda. Es como muchas veces se ha nombrado el tema, el mismo tema del del sueldo en Chile es una burla, como considerando que cada político gana 100 veces más que un, un cristiano común y silvestre. Eh, bastante Ajá, acertado el nombre de la banda. ¿En, ¿En qué basaron ustedes las influencias para Come Podrío? Mira, lo que pasa es que Come Podrío, como cada uno compone, sí. eh, las influencias son, son distintas. El ejemplo, Hans, el Hans, que está aquí mi compañero, es muy hoy, y le gusta mucho el, el, la temática de skinhead. Entonces se le pone su, su, su voz y su descontento su su del contento, claro. En cambio nosotros con, con Miguel, con Mayor, que somos los que, que componimos eh, es un un punk mas sucio, cachái, así tratando más menos no de ser, pero de de de, de más menos de señalar lo que es el punk de verdad, cachái, lo que lo que es el pan sucio, el corbuto, ese pan, ese pan callejero, ese pan que... Sí, los temas que, no que pasó recién cuando pasaste callejero... Esa esencia del pan. Ese pan esa, que, esa ese punk, sí, ese hecho, que no se vende. De así. hecho, me recordé cuando me, me mi amigo, íbamos a vacilar a las tocatas panque por era buena... ¿sí? Bueno, yo también tuve varias escuelas panquetas sí, y sí, es bueno recordar ese, ese esa vieja escuela. Oye, vamos a aprovechar de saludar a nuestro queridísimo Sergio Pirincho Arancilla, que acaba de llegar al estudio. ¿Cómo estás, compadre? Oh, hola, compadrito. ¿Cómo estáis? Aquí saludos. estamos. Saludos a las redes sociales que estamos ah, acá en vivo. Aquí venimos llegando, como siempre, a okay, la eh. pega, compadre. ¡Pactor Pirincho! Acaba de así, llegar. Así me dicen acá. Oye, eh, saludos a toda la gente que está en sintonía en estos momentos. Eh, Darles un abrazo grande. Aquí eh, hay un complemento de compadre. Así que démosle enojo ¿no? en el Démoles con el rollo. Oye, estamos con la entrevista entonces come podrido. ¿Les parece que vayamos al segundo tema, muchachos? Es Manolo, si no me equivoco, lo presentan por no, fue hecho eh gracias a un amigo que bueno, yo, yo lo mato en el tema, siempre ah, trato de matar a alguien en, en una canción. Manolo. a Manolo. No, lo Lo maté en el tema, pero charité con de el... Ah, okay, okay. Bueno, vamos a la música a la vuelta entonces nos cuenta un poco la historia sobre el tema Manolo. Vamos a la música. Esto es entre amigos, rock y nostalgia. No quiero más nomás. Ya basta de aguantar. Me refugio en la calle y me la Querido Manolo, come podrido. que lo que pasaba era, chicos Manolo, Manolo Come Podrio Eso era, Come Podrio era aquí? Manolillo eh, El vivo y el diferente desde la 107.5 Radio Puente Alto sí. compadre, aquí. Oye, también a través de La Señal Online de Facebook de Radio Puente Alto, está también en nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia La Señal Online y la Radio San Rafael.cl Me parece excelente Oye, aquí. nos voy a contar un poquito eh, la historia de, del tema Manolo este uno lo fue hecho bueno gracias al al Manolillo que es gran fue, amigo citado curaca que igual es carretero cachái pero es como más cuenta como más la historia de, de un pan. cachái como yeah. que vive en la calle lo echan por problemas. y porque el pan pange así busca claro. como callejero Bueno. El loco lo, lo echan de la casa y puta, y vive en la calle y gracias a la calle también se muere, ¿cachai? Pero gracias a eso igual se muere porque... Bueno, bueno, no, que no, no, no, como, vida, como que, claro, como que... que no, no, no, no encuentra otra solución eh, La vida de que... Puta, la muerte es lo más rápido, ¿cachai? Algo así como el tema de dos minutos O como... de... la playa no se Porque... Bueno, el punk, tú, caché, que es callejero pues, se, que la se, calle... me encontré una chica en la plaza estaba... yo... ¿cómo se llama ese tema? Eh, es, no bueno, bro es... claro, la vida al final se mató con un tú viejo tú que, amor, claro el pan en la calle no el pan es bueno así, claro en realidad o te matan morir por cualquier hueá oye, cuéntenos un poco sobre los próximos proyectos de Come Podrido ¿tienen algún tipo de tocata o algo? cuéntenos... ¿en qué está? quiero que se viene Mira, los lo primordial es que nosotros las tocadas de por sí, casi todas asistimos a la tocada a beneficio, ¿cachai? Porque en realidad tratamos de no lucrar, ¿cachai? Con, con la banda, ¿cachai? Que es la esencia del, del punk por, por, por parte de nosotros, ¿cachai? Y, y bueno, tocada a beneficio, ¿cachai? Hemos estado tocando en Vare, en el Bella, ¿cachai? Pero ahora se nos viene una tocada que en el Parque Los Reyes totalmente gratis, ¿cachai? El 24 de noviembre. Ya, ok. Ahí vamos a estar tocando y... Bueno, la idea de, de los proyectos de nosotros que ahora en Diciembre eh, vamos a sacar nuestro disco, ¿cachai? Nuestro primer disco. Con 15 temas. Con 15 temas de nosotros. Está bien. Y, y que ahora, bueno, este es el demo, ¿cachai? Faltamos temas más de nosotros, que, que estamos haciendo, pero bueno. Ahí vamos a ir viendo por el paso y, y tirar para arriba, ¿cachai? Y ahora, En febrero, marzo, estamos viendo si nos vamos para Argentina o para Bolivia también para ir a tocar con unas bandas allá. Estamos Ay, invitados. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Nos sirve más así como vacaciones. ¿Tá? Claro, ¿tá? Se, toma ¡Se toma como para el rabo! ¡Claro! ¡Claro! vacaciones! Ser, sí. Dos semanas claro. de carrete no es claro, madre. La gente que quisiera escuchar a Come Podrido o ubicarlos, ¿tiene algún tipo de fanpage, redes sociales, algún contacto? Por Facebook porque come Rodrigo, come Rodrigo. Come podrido solamente. Corta, claro. No, no, nada, nada que, nada. La, la idea de, de nosotros no hacernos como conocido tanto por las redes sociales, de repente bueno, cachái, pa ciertos bueno. Porque lo que pasa, nosotros hacemos pan, Nosotros estamos en un, un, un tema súper súper eh ¿no? antisistémico. Antisistémico, claro. claro. Entonces Uda, de repente vos bueno, tenis fe te llega una guada dice tal banda que le pongas me gusta Y que si nunca le hay escuchado, o bueno, ¿Sí? si las bandas tienen que hacerse connotar por por lo que son, ¿cachai? Por lo que como suena y por dónde están, ¿cachai? Y si, bueno, nosotros nos vamos a hacer conocidos más que nada por, por el tema de que estamos tocando Y estamos siempre con, con tocar y tocar ¿Fieres al estilo nomás? Claro, no, siempre, ¿no? Entonces, siempre, o sea... ¿cachai? Sí si, Situado en no, el, el tema de ustedes. Claro. Y ¿sabes? sin lucro. Sin lucro no, de es la raíz de lo importante, que es protesta toda, social maquinada, claro. totalmente orquestionado que ¿Sí? sois y y bueno, y si algún día se llega a cobrar va a ser más maquinada por por a beneficio y depende de la persona que está pidiendo el beneficio por lo que necesita, ¿o Si necesita meterse alguien que necesita una operación urgente algún familiar se Estoy, eso, eso va netamente, que no va parte de nosotros, va la persona que, que va a necesitar la o sea, ayuda Cualquier persona que necesite de repente una banda para tocar, se contacta con ustedes sin 100% claro Eso es lo bueno, con la actitud de tirar palma El apoyo Eso es lo bueno, chico Entonces bueno, entonces, bueno me, me acuerdo Podríamos decir, un poquito dentro de su estilo, pero eh, siempre apoyando el, al, al que lo necesita Claro, si sí. hay que ser ah, unido esta cosa. A sí. ah, apoyar la causa. apoyar la causa. Muy bien, cabrón. <coughs> en ese sentido los felicito. Oye, suenan bastante bien, muchachos. Debo felicitarlos. Y eso que, que, es el, que demo. el demo, va, va, a, va, Vamos a estar a caer, atentos, atentos ahí al lanzamiento, entonces sí, en diciembre. Demo, tres, estuvimos en el demo, el bajista no está. No, claro. sin, sin bajo tocamos. Ya, yeah. eh. miramos. Bueno, entonces los invitamos, entonces cuando Vamos. ya esté el disco, eh, vengan nuevamente ahí nos sí, para, para, para, claro, se y nos muestren estamos aquí dispuestos para ustedes desde el sí. primer momento así. así es que bueno, recordamos también a todas las bandas, que, o a los que tengan bandas, los que estén en sintonía Contactarse al correo rockynostalgia.com El whatsapp es 569-3281-2897 Eh, nuestras redes sociales, el grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia, también el fanpage eh, para todos los que quieran agendar una entrevista, y gracias chiquillos por haber participado vamos a ir con el último tema, ¿les parece? Ok, okay. nos vamos con el último tema y... Preséntenos sí. ustedes mismos, este es... Eh, ¿Con qué tema vamos? A ver, a me gustaría ver, es un tema súper especial que yo creé pero fue a base de una desgracia ya yeah. y fue la muerte de mi hermano un asesinato ¿sí? y ese tema se llama a 3 de la mañana y fue hecho porque lo mataron a esa hora ¿sí? yeah. y a través de eso de esa desgracia yo creé ese tema especialmente para él ¿sí? y con eso yo lo compuse ¿sí? eh, vamos a ver si a la vuelta lo tenemos porque teníamos el otro tema en carpeta que es progreso progreso pero bueno Vamos sí. con progreso y a la vuelta vamos a cachar si es que encontramos el tema que 3 de la mañana. Vamos con la música, ¿estamos ok, Mañón? Vamos. Vamos, entonces, vamos, vamos sí, con vamos. progreso. Ya no quiero más nomás, ya basta de aguantar, me refugio en la calle. antes de la ciudad que no me por donde vas a los pobres nos aplastan sin piedad y mi casa estos puñados, me quieren quitar ¡Uh! va ti a su el bo viento no ambiente y nos caga jus uh. oh oh oh meo traballo xereta gozar vivo por ida la codra lograr con este negocio solo los ricos jalan y mi familia pierde más Man, oh no! Ya muchachos, eh, seguimos en, en Trémicos, Rock y Nostalgia eh, Estamos conversando con la banda Come Podrido Si, sí, estamos aquí con Come Podrido, compadre en vivo Y eh, bueno, para terminar compadre Un placer haber estado con ustedes acá en el programa eh, Invitarlos cordialmente, como decía mi compañero a Cuando tengan su disco, nomás Y el micrófono de su dedo El gusto es nuestro Gracias, Sergio, por, por, por invitarnos, por, por estar acá y, bueno... tiene el PAN. El sí, pan no lo es importante es que el PAN se, se, se está perdiendo hay que ir al sí, sí. hay, hay, hay que hacer eh, bulla con todo, padre. Sí. Hay que apoyar a, a los que no apoyan, así dicen. Así. aquí, para eso estamos, padre. Sí. ¿Algún saludito en especial, chiquillo? Yo quiero mandar un saludo a, a mi gente, de la obra, de la construcción. No hay mi empresa, porque doy una basura los cabros de Tecna los cabros que trabajo a mi hermana y darle fuerza a mi sobrino que, que está en el hospital y que se recupere luego a quien más Alá, ¿Algún saludos? Eh, ¿no? Yo sí primer saludo a mi señora cosa, mi esposa, mujer Coni que siempre ha estado conmigo en pelea en todo mi día Así que, un saludo para ella Y, y bueno, y a las bandas amigas, ¿está ahí? Vale Elemento, que es una de, la, de las bandas que siempre hemos apoyado, ven a salirmos, ¿cachái? Siempre estaba ahí, nos ha invitado, los de Periferia y una eh de la Bien Tensiva. Sí, Perfecto, que Y, y un, un, un fuerte abrazo y, y cariño a, a la familia de Felipe, de Felipe Vargas, que un amigo que falleció el, el viernes pasado. Así que Todos los temas, todo el tema, todo el punk, todo el power pa él. Pa el mismo y para él. Lo voy muy muy valioso y tirando barría. Bien, pues nos vamos a despedir con el último Se, se me olvidó un saludo, un saludo ah. para el hijito, el Baltasar, que lo amo por todo sí, mi corazón, ya. te quiero mucho hijito. Lo estamos viendo el... mañana. Ya, dale. A mi hijito que me está viendo, no sé, mejor tal vez me está escuchando, que lo quiero mucho, que voy por él mañana ya a jugar como todos los fines de semana. Bien, vamos entonces con el último tema, gracias por participar en el programa chiquillos, gracias, chiquillos. nos despedimos entonces chiquillos. con 3 de la mañana de Come Podrido, eso es la música muchachos, eso es Entre Amigos, Rock Notalgia, gracias cabro gracias, gracias, Gabriel. gracias, Gabriel. gracias. Gabriel. ¡Tres de la mañana! Una mañana nublosa y oscura En las calles te vieron pasar Celebrando allí tu cumpleaños Días tres, te fueron a matar Con Lucas a la casa de tu madre Fuiste a parar Desangrado Y malherido Y que hermano Nos vamos a encontrar Daleo temprano Nos vamos a vengar De mi hermano, la vas a pagar, me la vas a pagar, me la vas a pagar, por la vida de mi hermano la vas a partir, hermano, nos vamos a encontrar, dale o temprano no Estamos de regreso entonces en el programa Eso fue la entrevista con la banda Come Podrido Y ahora vamos a la siguiente sección del programa Que son nuestras clásicas Efemérides del rock, rock Efemérides del Rock ah, and Roll sí, Diego Padrito 17 de octubre de 1989 Se publicó el primer álbum Compilatorio del grupo de Hardcore Punk ¿Cuáles? Grows Tendencies Llamado Controlled by Hearted Feel Like Shirts De Yevoo Diego Pedrito. El álbum es el primero el que practica Robert, eh, en el que participo, perdón, digo Roberto y también el primer disco de Suicide Autotencies en el eh, certificado como un disco eh, de oro en Estados Unidos, compadre. O sea, la rompieron de una. Vamos entonces a seguir con la música punk, vamos con Suicide Autotencies y Closing My Own way of life si sai la mea banda si vamos me con la chinga lo... entonces güey no más muchachos, seguimos con el programa compadre, estamos en las efemérides del rock ¿A qué le damos a los siguientes chicos? A usted mismo, mi estimado. Póngale, no más, aquí, Miguel, compadre, no, no, no, no. vamos a ver La siguiente efeméride nos cuenta que el 17 de octubre de 1995 se publica el octavo disco de estudio del guitarrista sueco Este terrible guitarrista maestrado eh, Tremendísimo, compadre Ingwi J. Homero Mampstin Ingwi oh. de las Mercedes Mampstin claro. eh, llamado el disco eh, Magnum Opus lanzado bajo el sello Music for Nations el disco eh, alcanzó el número 11 y 17 en la lista de Finlandia y Suecia respectivamente más conocido como la tía Sonia ah si sí. <risa> más claro. de tía Sonia, sí, la tía Sonia eh, este disco marca, marca perdón, Un cambio en el sonido de Nimi Master, de, desde de, el sonido más hard que, que traía de su disco anteriores Claro eh, Hace un magia de metal más, más tradicional, más tradicional. O sea, Un magia de metal más épico, ah, sí. más veróico, más épico, más, más, más operático sí, un, un, un poco tiraba al power sí, metal claro. también claro, es, o sea, De hecho uno de los fundadores del power metal Así que vamos a revisar ahora la temita de Ingrid Mastin De, de este mismo disco Fight in the, the, sky. Sky. Find the Sky Vamos entonces con la música a la vuelta Seguimos con Entre Amigos Rock y Nostalgia Aquí en Entre Amigos, un rock no es tal que lo que escuchábamos era Fire in the Sky del de tremendo pero tremendo álbum de Ingrid Malstin Ingrid, Ingrid Ma J. Jimeno oh, Malstin Y Sonia eh, Fire in the Sky de Magnum Opus, compadrito Oye, vamos a aprovechar de eh, recordar que estamos al aire a través de la señal de Radio Puente Alto en Facebook eh, También en radiosanrafael.cl Vamos a aprovechar también de saludar a nuestros queridos socios colaboradores. Eh, Claudio Maulén, Andrea Catalán, Claudia Rock, Richard Fuensalida, Marco Ramírez, Felipe Pincheira, Nicolás Ramírez. Aprovechar también de saludar a Renato, a Francisco Cárcamo, eh, a Jesús, a Galvarino. Muy especialmente, este saludo muy especialmente a mi querida amiga Katia Pablaza, que la vi el día de ayer. Nos juntamos un ratito, así es que un saludo para patinegra, querida. Muy grata conversa ayer ¿Cómo está la Katy? Bien, compadre Muy bien, mira la para el gran evento del día 8 de diciembre muy bien, me parece excelente, compadre Lista encuesta Está bien, está Me parece Oye, vamos a recordar que el día de mañana Nuestra querida banda amiga Alto Voltaje cumple 20 años Celebra sus 20 años de trayectoria Ya tienen un... Este evento se realizará el día de mañana ¿Ya? En eh, les digo el tiro, acá está. 20 de octubre 18:30 horas en eh, Alameda 28 79 m en Santiago, ¿ya? Esto es en La Blonde. En La Blonde, justamente va a ¿Ya? estar junto a Machuca y Devil Bradley. Así es que todas las personas que quieran asistir eh, que el día del evento vale 10 Lucrecias, la preventa es 6, ¿ya? Así es que eh, todo va a manejar con alto voltaje. Vamos a esperar tenerlo pronto en entrevista a estos muchachos eh, con sus 20 años de trayectoria. Vamos a recordar que visiten como siempre nuestro grupo de Space eh, entre amigos rock y nostalgia y también están eh, todos los datos para tocatas y demás, ya. Muy bien, compadre. Vamos a ir con la próxima efeméride. Ya, esta efeméride nos cuenta que el día 18 de octubre de 1926 nace Chao Charles Edward Anderson, más conocido como Chuck Berry en San Luis Luisiana. Mejor conocido como Chuck Terry, es uno de los más influyentes compositores, intérpretes, guitarristas de rock and roll de la historia. Es una figura influyente y uno de los pioneros en el rock and roll. En la década de los 50 Chuck Berry interpretó canciones como eh, Rock and Over Beethoven, Rock and Roll Music, eh, entre muchas otras. Ya Eminem 89 publicó su autobiografía. Ya la revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 de toda la historia en Los Inmortales, de Immortals, superando eh superado sólo por B.B. Dylan, el Presley y Rolling Stone. Ya, ya, ya no. Sí. Claro, también como el por sexto, el claro, también está catalogado como el sexto guitarrista como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Así es que Evidentemente nuestro cariño para... Chuck Berry sí, No, master de los masters, por compadre Inconfundible in la guitarra de Chuck Berry Vamos a entonces con un temita Rock and Roll Beethoven Roll of okay. Beethoven, roll Beethoven Oye, este temita va dedicado a una amiga muy especial Que está en sintonía, pero Así es que un saludo para ti Vamos entonces con... Eh, Chuck Berry, esto es Entre Amigos Rock y Nostalgia DJ Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play I Roll over Beethoven I gotta hear it again today You know my temperature rising The jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm And my soul keep a singing the blues I Roll over Beethoven Tell Chagowski the new. I got to rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rolling off the rider sittin' down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues my fiddle ain't got nothing to lose roll over beethoven tell chikowski the news you know she wiggle like a glower dance like a spinning top she got a crazy partner you ought to see him real and rock long as she got a dime the music won't never stop a roll over beethoven Estamos de regreso en Entre Amigos Rock'n'Roll, que lo que pasó entonces era el grandísimo Jack Berry con Rock'n'Roll Beethoven Rock'n'Roll Beethoven Así. Muy bien, compadrito Vamos con la última Vámonos enfermería Vamos con la última enfermería de Rock'n'Roll 18 de octubre de 1993 Compadre, se publica el cuarto álbum de la banda británica de Metal Extremo Muy Death Metal Me, me encanta de hecho este disco de Carcass eh, Llamado Headwork El álbum fue grabado en los estudios de Park Street, en Liverpool, entre el 18 de mayo y el 21 de junio del año 1993. La escultura que se muestra en la portada, Soporte Vital de 1993, fue diseñado por hans o Geiger y es la actualización de una escultura que creo a finales del año 1960. El video de la canción, que por lo general siempre lo veo, me, me, me gusta ese tema, de Herwood, presenta la, una interpretación de la vida real de la escultura incluido un ser humano soldado como parte de ella compadre muy buen video de Head del disco Head World de Carcass de este año 1993 eh, bueno sin más preámbulos compadrito entonces nos vamos directamente a la música con esta tremenda banda británica compadre que es Carcass y Colonel Fogg vamos con la música De regreso en entre amigos rock y nostalgia por la 107.5 eh, tu radio de puente alto compadre lo que escuchábamos lo que les partía el cráneo era cargas con el eh, carnal fox de ford perdón digo eh, del álbum headwork del año 1993 así es oye eh... Nos vamos a empezar ya a despeditar los últimos minutos, ya estamos casi los últimos listos. bloques Así es, de programa. Vamos a reiterar eh, los saludos a toda la gente que nos escucha. El teléfono de la radio 22 87 27 871, el WhatsApp más 569 32 81 28 97. Y oye, antes de que se me olvide, tenemos eh, un evento el día de yeah. mañana. Ya, de nuestra querida amiga banda De nuestra querida banda amiga Blues Abierta ah, muy bien. Bueno, Saluda para aprovechar de mandar A nuestro querido amigo Juan Rojo Esto es Disperso Feds eh, Sábado 20 de Octubre 14 horas En Bar 1, Bombero Núñez 1 Bellavista ya eh, El día del evento vale 3 Lucrecia la entrada va a estar eh, Warclay Blues Abierta Avalancha con mano y eh, El nombre me honrea, pero es mi chicos Sangre Omega, ¿ya? Mañana entonces a las 14 horas en el par 1, ¿ya? Bella vista para que se vayan a pegar una vueltita y después de eso se pasan al evento de alto voltaje, chiquillos, que empieza visto, Claro, ahí estamos sentados. No, 18.30. Ah, también. Esto a las 14 y después lo ah, de... Ah, perfecto. Ya, yeah, ya, yeah. A las 18.30. Entonces está pero cuadra y cambie por el centro. Se pega el rally después a la Blondie. A Alameda, 28.79, a bañar a Alto Voltaje en sus 20 años de carrera. Junto con Machuca y Temel Presley. Ya, compadre, entonces vamos al teló con la música. Vamos al con la música tiempo, la y la vuelta nos despedimos. aquí un dedito. Una banda argentina que está recién haciendo con el Don... Matías Ochoa en voz, eh, se llama en negro, muy buen disco y eh, nos vamos con el track La Nueva Sangre Vamos con la música entonces De regreso con Entre Migos de Rod y Nostalgia por Radio Puente Alto eh, 107.5 Pasaba recién eh, la banda argentina en negro con La Nueva Sangre Buena, buen tema compadre Buen tema compadre, buen no, buen tiene, tiene, tiene bueno, buen, buenos temas eh. No ubicaba esta yo compadre ah. No ubicaba esta banda yo Si, sí, banda no, no. relativamente dentro de lo que es la, la escena de, de metal en Argentina Bueno, ya tiene su, sus años Dando vuelta a un, a un tipo que, que, ha, que ha hecho cover de Dayo, que ha, ha cantado en, en otra banda y legendaria en Argentina, que es Jason. Eh, bueno, el disco en Negro, se los recomiendo, compadre, muy buen disco. Buen disco, se nota. Oye, llegamos al final del programa, muchachos. Eh, buen programa el día de hoy, gracias por la sintonía. Eh, buena onda con mi que tengo hoy día invitada. Sí, sí, agradecer la... la... a los ¿Ah? chiquillos que están acá. Sí, Te he claro. sí, sí, eh, gracias a toda la gente que en sintonía el día de hoy, como voy a reiterar el saludo a mi amiga Katy, a Paula, que tuvimos ayer una con buena junta, una buena conversa. Oye, eh... pero disculpa, este tema eh, tenía una cosa especial a mi hijita le gusta mucho, así que Ah, perfecto. Saludos para saludo ahí, saludos saludo también. también para ahí. Bueno, saludo eh, entonces a toda la gente que nos escucha a Luis Cisterna, a Cabrera, a Juanito, a la comunidad de Ceala, de Fito. un saludo al otro compadre Fito, uh, don Rafael, don Rafael que bien eh en apoyando la causa del amigo Rogelio Tart, eh, recuerden que Fito también tiene programa con Patricio en eh, los gigantes ya, ya no son simpáticos pero son gigantes Ay, sí, en no San Rafael gigantes simpáticos, tío. no, antes gigantes con simpáticos, ya no oh, yeah. pero son gigantes en San Rafael, ya así es que, ubiquen Radio San Rafael punto CR, chiquillos, también muy buena programación hoy aprovechar también de saludar a mi querida amiga Donita Paz Marley con su programa Sublime Sensación que está en SonClan, a todos los amantes del reggae ubiquenla por ahí también en SonClan está sonando reggae allá Donita Paz Marley saludos para ti también entonces oye, disculpa, un saludo, el último a mi viejito chico, a Sergito Junior, que está, estuvo enfermito esta semana, así que un abrazo mm -hmm. para ti, hijo mío, y te quiero mucho. Perfecto, entonces, saludos para todos, gracias por la sintonía, hoy nos vamos a despedir con una banda que toca mañana en la Quinta Vergara. Así es, compadre. Y en la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara. Sí, compadre, toca en la Quinta Vergara claro. mañana. Y... ¿A qué hora no toca? A las seis, de la, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. No, no alcanzo. No voy a no, no alcanzo ya. Nos referimos a la renga Nos vamos a despedir con un temida Entonces de los buenos buenos El final donde partí Gracias por la sintonía Esto fue Entre, Entre amigos Rock, rock y nostalgias. nostalgias Nos vemos cabros Gracias Saborear esta vuelta La carta no está siempre A tu alcance los matutinos Loco de pensar Que se disputa el poder Y la gloria Y con el frío un reino Las almas congelar Cuanta verdad Cuanta mentira y cuantas palabras Y todo este motor Para devastar Tu inconsciente suelo para mi locura Esta ironía con que se cura Si el final é en donde partir Y a quien se ama la mentira y la vueltaca de tu ingenuidad cuántas palabras se disputan el poder y la gloria y cuántas vidas se pierden en el río de un reino mortal No puedo pensar que tiene entrar en razón y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá.